Francisco, ¿es 125 milímetros o centímetros? No, 125 milímetros. O sea... O sea serían 12 centímetros y medio, ¿no? Do, 12 centímetros y medio, claro, exacto. Y es una sí, es una cañería, ¿por qué les dicen asbesto cemento? Porque cemento? De cemento, la primera cañería que hubo en, en Saladillo de la de, de agua era de, de cierre, después la segunda fue de, de asbesto, y ahora estamos trabajando con todo lo que es PVC. Ajá, ajá. bueno y, y y le sacan ese pedacito y le ponen un pedazo de pvc exactamente Está bien. entonces para llevar a la, al diámetro que tiene el asbesto que no es todo no son todos iguales pues hay que tornear hay que preparar la junta y eso conlleva un, un tiempo bastante importante de claro, ¿no? claro y y hay mucho hay mucha cañería de asbesto cemento en la ciudad de Saladillo sí hay cañería de asbesto cemento hay cañería de, de, de cierro todavía hay, hay bastante sí, sí. Claro pero en realidad en la eso no, no no no hay problema por el, por el tipo de material no no es, es indistinto lo que pasa claro. es que trabajando hoy con el pc es mucho más más fácil más rápido este lleva menos tiempo este hacer una ampliación de red de, de agua con, con pvc que hacer con el de cemento obviamente ¿no? claro y eh, una pregunta también Francisco el asbesto que está del lado de afuera del lado de adentro está mezclado con el cemento ¿cómo es esto? mezclado con el eh, con el con el cemento, ¿no? Claro. El material este como venían los tanques antiguamente, ¿no? Los tanques de sí. de, de los tanques. tanques de de de, de, de fibrocemento, ¿no? ¿no? Claro, ahí está. ¿Y, ¿Y qué diámetro tiene la pared de estos caños de de asbesto cemento? Y tenemos de eh, varias medidas, tenemos K6, K8, K10 y este es un eh, un una, un espesor de K K10, o sea, 10 De un centímetro más o menos. Un centímetro de espesor. Sí, eh, sí, sí. Y qué fue lo que lo rompió, porque debe ser bastante resistente, sobre todo teniendo en cuenta que, que está apoyado ahí en la tierra, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué lo puede haber roto? Un poco también las raíces. A veces este, el exceso de presión, ¿no? También puede pasar en estos casos. En Ajá. De la mujer, ¿no? Ajá. ¿Y a qué profundidad está? que pasa que la profundidad de la gemería es indistinta en todo el centro. En este caso es a, a 800 centímetros. A ah, 80 centímetros, claro. Sí, Ahí sí. Está. Bueno, Francisco, y lo que le interesa a la gente en realidad, <ríe> el las otras son todas preguntas curiosas mías, pero digo, sí. en realidad, eh, este caño de asbesto cemento, ¿cuándo suponen ustedes que está arreglado? Ya está arreglado. Ah, ya está arreglado. Ya está inyectada, ya están ponidas todas las bombas. Ah, bueno, o sea que es inminente que vuelva el agua. No, ya está el agua en red, ya está. Hace eh, 17 minutos que estamos con toda la bomba prendida. Qué, la, qué bárbaro, con, cronometrando, ¿eh? Bueno, lo buenísimo. Lo que pasa es que nosotros hoy, esto como te decía hoy, veníamos este, hace siete días, está roto y con, tratamos de contar con la gente más experimentada, el señor Cuatrini, Bringa y, y Torres, Hicimos todo un programa de trabajo porque para no arriscar tanto a la población, porque a veces los cortes de agua se extienden. ¿no? Nosotros hemos tratado de que no pasen las dos horas y no hemos, hemos atrasado en apenas 22 minutos, dos horas claro, y dos minutos. O sea, claro. estuvimos dentro de los, de los límites. ¿no? Tuvieron un cálculo bastante claro, digamos, de lo que iba a tardar el arreglo. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, Sí. sí. sí. tienen experiencia. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado, digo, el tema del asbesto que está prohibido en todo el mundo, que en algún momento se pueda cambiar esta cañería? Sí, de, de todos modos se va cambiando. Este, nosotros, la, toda la, todo lo que es nueva desde hace ya varios años, ya hace 11 años, la Sanitaria y el director de hace 16, ya estamos trabajando ex exclusivamente con, eh, con, este, con PVC Claro. Ahí está, buenísimo. Este, y de todos modos, lo que pasa es que eh, en la cañería se forma una película. En la captación del acuífero se siempre absorbe la, la bomba algo de arenilla, y eso, este, forma una película en la pared de la de la de la cañería y, y, y tiene un cuerpo bastante importante, ¿no? En, el, en el, como era en el espesor, pero eso hace a que lo que fluye es nada más que agua. ¿sí? Claro, no, por, digo porque Eh, es preocupante que tengas la cañería que transporta el agua que tomamos todos los días y calculo que no, debe ser, no debo ser el único preocupado sino que mucha gente que está escuchando la radio se va a preguntar eso porque eh, el asbesto hace ya muchos años que está prohibido hasta en las pinturas siquiera ¿no? así sí, que sí, bueno sí. Este, por eso más que nada era la pregunta Francisco sí, es que, sí. eh, yo le puedo dar una explicación No, no soy muy técnico en el tema, pero lo que pasa es que las arresto cuando es este reservorio eh, de agua, en este caso es eh, transportador de agua, entonces con la presión que tiene la red, como te dije, que genera una película en las paredes, donde este, tiene hasta uno o dos milímetros en las paredes de, de arenilla, y a veces es lo que se despega de las paredes y usted lo ve en la canilla cuando le llama la gente y dice, eh, pero está sucio el agua... Y es cuando se deprive la presión de la red, entonces eso es lo que se desea, ¿no? Claro. Sí, seguramente esta charla que estamos teniendo, que la gente se acaba de enterar que le llega el agua a las casas a través de una cañería con asbesto, me parece que va a traer cola. Francisco, ¿qué ah. quiere que le diga? Con todo no, no, con es, todo es, respeto es. se lo digo. Sí, porque está hace años que está prohibido internacionalmente el asbesto. Pero bueno, eh, es bueno saberlo. Le agradecemos muchísimo el contacto y es eh, bueno saber que ya tenemos el agua nuevamente en la ciudad Francisco, muchísimas gracias, gracias eh. Perfecto. Un saludo enorme, hasta luego Bueno, ahí estábamos con Francisco Areco, aquí en la tarde de la 106, el agua que ha vuelto de a poquito, pero